Bueno, y la palabra que más de 13.000 saladinenses quieren escuchar, la escucharon anoche, pero ahora por ahí la podemos escuchar también a través de la radio. Estamos con José Luis Salomón. José, buen día. Buen día, Carlito, te agradezco mucho. Hola. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy contento. Estoy andando corriendo de un lado para el otro, pero este, la verdad, muy feliz de lo que nos pasó ayer. Este, un mensaje este, muy claro para la gente y fundamentalmente. Eh, para mí también un mensaje claro de lo que la gente quería de, de la próxima gestión d e gobierno.、Eh, estaba viendo los resultados finales que, se, que, que está subiendo la gente de, de la, del gobierno y no sé si coinciden con los tuyos, más de 13.000 votos. Sí, el dato que tenemos es 13.080. Sí. Este, un dato, la verdad, que nos superó hasta la expectativa que teníamos. ¿no? Nunca imaginamos que iba a tener ese cabrón de votos. s o t o en las pasos sumando todo nos daba. Casi 14.000 votos, y la verdad que imaginar que podíamos s o s t e n e r el noventa y pico por ciento de los votos era una cosa poco imaginable, ¿no? En Aspaso la gente se vuelca más y después los votos vuelven a su origen.、Eh, nos u p e r ó la verdad nos superó en lo emotivo y en lo político, pero bueno, esto también tiene una lectura, ¿no? Como la lectura que tuvo en, en, la, en Aspaso en cuanto a lo que significó ganar, en esto también hay una lectura política y de mucha responsabilidad pública, ¿no? Es decir, bueno. Nosotros este, planteamos lo que veníamos planteando, la necesidad de trabajar en política de Estado, en apertura, en consenso. Esto no nos da ninguna, no nos quita esa obligación, por el contrario, la gente reafirmó contundentemente, con el 65% de los votos, que hay que trabajar en ese sentido. Y eso es lo que vamos a hacer. La lectura de es ella no, no, no, no viene a alimentar el ego personal, viene、Bien. a ratificar lo que veníamos planteando en la campaña, absolutamente.、Uh -huh. Eh, José, bueno,、eh, por, su, por suerte y me parece a mí un sueño cumplido y las obligaciones que arrancan realmente muy fuerte, porque hiciste una este, plataforma electoral con muchos detalles. ¿no? Sí, sí. Eso... sí dentro, eso para mí también fue un momento bueno, una etapa buena de la, de la parte este, del, del, de lo que fue las p a s o s ¿no es cierto? Eh, definir claramente hace más de tres meses, el 17 de julio, presentarlo oficialmente、eh, con, en forma clara lo que nosotros queríamos e l salario que viene, este, no con tanto detalle específico, pero sí con las ideas g e n e r a l de lo que nosotros imaginamos e l salario que viene. Creo que fue uno de, de los principales argumentos que llevamos a la campaña y que la gente lo compró, de alguna manera aceptó que esa era una buena propuesta para, para el futuro intendente. No se gana solamente con una buena imagen,、eh, se gana. Con imagen y con un con contenido profundo de lo que uno pretende hacer de la gestión de gobierno. José, m u c h、eh, o s a n o c h e nos preguntábamos por qué compartiste el lugar con el ex intendente. Porque creo que correspondía, creo que la elección de ayer a mí no me quita esa obligación de ser generoso con, con las actitudes políticas, me parece que por el contrario. Vino ratificando mi forma de ser, mi actitud de aceptar los, estos triunfos con mucha humildad, con, las derrotas con mucha dignidad. Y ayer, una vez más, se ratifica eso, y se ratifica de una forma tan contundente que hasta a mí me supera, o sea, me puede esta decisión del pueblo. Y, y la verdad es que ayer no la podía fallar. Claro. entre no fallarle era esto, justamente compartirlo con Goro, permitir que él diga su mensaje. El pueblo se merecía ese mensaje, por lo menos el pueblo que estaba ahí escuchando, el que estaba ahí, el que estaba siguiendo de los medios. Y también me p u d e dar un lujo que lo tuviera Pancho Ferro, una persona con la cual me abrió el camino de la política, allá por el año 86, 87. Este, me di un montón de lujo tener l o a l p é t a l o articochea, me di un montón de lujo. Que realmente era un día muy feliz para mí, pero、mmm, no p o d í a perder el criterio de lo que yo venía haciendo política. Ganar una elección no me debe cambiar mi forma de ser, mi actitud ante la vida. Que mañana、mm -hmm. e s mucho más complicado y que p u e d e estar más tiempo menos tiempo、mm -hmm. en tu radio en lo otro es un tema aparte, toda、sí. parte de la gestión.、Claro. La actitud ante la vida no me la p u e d e cambiar porque si no, perdería esa esencia por la cual la gente me acompañó. ¿no? Claro. José, por último.、Eh... Ayer、eh, habló un montón de. Vos generosamente le diste el micrófono a mucha gente ayer, enfrente a la, a la Casa Radical, y muchos de los que hablaron, inclusive vos, Eh, hicieron referencia al año 83 y a la gran convocatoria de gente que hacían mucho que no veían y hablaban del año 83. ¿Qué les sucedió? ¿Tuvieron como un d e s a h u c o un recuerdo de, de los, los inicios de la vuelta a la democracia? Me parece que tiene mucho que ver con eso, esta recuperación de, del partido y la motivación. Nosotros ya o sea, empezamos a ver gente que se arrimó al partido que hacía muchos años que no, Más de uno me lo ha dicho, me a b r a z a d o No volví al partido hace muchos años, es el primer acto público que vengo. La mejor visión que. Que pudimos tener cuando encaramos este desafío, allá por el 29 de mayo, fue no nos podemos quedar con 20 personas este, encerradas como si fuéramos una secta, hay que abrir el juego. Y e la b r i r e l juego, el buscar gente interesante, gente de la comunidad, y motivarlo ya con edad este,、eh, no de joven, de militancia juvenil, me parece que ese fue el mejor acierto,、y、sumar esas voluntades, recuperar la voluntad que se v e n e Yo no vengo a arrestar, lo he dicho más de una vez, vengo a sumar, y entre el sumar y el sostener. Está el intendente, está el ex intendente Ferro, están todos aquellos n o cierto?, es que de alguna manera pasaron por el partido y que a veces te da bronca que se hayan ido o que no estén o que no sean, sigan siendo protagonistas. Y por supuesto que debo sumar mucho más para adelante. Yo q u i e r o que en cuatro años, si no me toca una r e e l e c i ó n voy a ser también el tipo más feliz del mundo porque voy a, voy a entender que hay gente que logramos preparar mejor que yo. Y una de las, una de las obligaciones de conductor político y de un dirigente político es tratar. De formar futuro s dirigente s político. Y ese va a ser nuestro objetivo. ¿no? Está bien. Bueno,、eh, una más, porque en realidad, en realidad quería que fuera la última, pero una más. Porque estuve escuchando、eh, a los candidatos de Cambiemos en esta、sí. mañana, que fue fundamentalmente la gran sorpresa para muchos que fue María Eugenia Vidal y que dijo esto de que la Argentina. Esté separada, se terminó, ahora comienza la Unión de la Argentina, lo dio a entender y lo dijo de otra manera. ¿Un poco encarnaste、eh, en el radicalismo este volver a aglutinar al radicalismo local? No cabe la menor duda, mi obligación a partir del 9 de agosto fue esa. Y lo dije, el 9 de agosto no solamente eligieron un candidato a intendente, le dieron una responsabilidad enorme al, al futuro candidato a intendente, que era yo, este, decir, mirá, este, esto no es un juego de ley para en contra de todos. Y un juego del radicalismo. A partir del 9 de agosto fuimos candidatos de todo el partido y la obligación mía, más que nadie, más que el intendente, más que todo, s era tratar de nuclear. Y creo que se notó en la campaña, trabajamos de, de igual a igual.、Eh, por supuesto que el intendente hacía su planteo político en forma independiente a la mía, pero se sumó de alguna manera con los mensajes y ese era el objetivo, sumar. Y creo que María Eugenia Vidal plantea lo mismo: s u m a r Una r g e n t i n o no se construye, una provincia no se mejora restando, la, la nación no se mejora restando. Y el municipio no se mejora arrestando para nada. Hay que sumar, hay que sumar voluntades. Que creo que fue lo que hasta ahora, últimamente, a nivel nacional y provincial, no se podía terminar de entender, ¿no es cierto?, por qué se arrestaba, por qué se ninguneaba, por qué se, se perseguía de alguna manera actitudes que no eran coincidentes. Lo que hay que tratar es sumar gente que tenga buena voluntad. O sea, lo que nos tiene que unir son las buenas voluntades. La política nos puede separar a veces por cuestiones partidarias. De la voluntad de hacer cosas buenas por el pueblo, antes、no、unir, y ese es el mensaje. n o Qué bueno escucharte、sí. decir esto, porque ya no estás en campaña, ya, ya ganaste no, y, y seguís diciendo lo mismo. No te puedo decir la cantidad de gente que explota acá de alegría con, escuchándote al aire. La verdad que me sorprende. Bueno, bueno, bueno, así q u e n o bueno. t agradezco m u c u a l i e r momento vamos a ir un día que me p i s t e s Sí, sí. sí, sí. Pero nada, agradecerte, porque sé que estás, estás en una entrevista en este momento, te escapaste un ratito,、Estamos. así que muchísimas gracias de parte de mí y de todos los oyentes d e La radio. Gracias, un abrazo. Un, un abrazo, abrazo. abrazo hasta, luego. Hasta, luego, hasta, luego, hasta luego. Ahí estábamos con José Luis Salomón, la figurita buscada, n o la figura difícil, porque está con la agenda que explota, no, no, no, por, no, por, su, este, no por su modo de ser, n o la figurita difícil, sino porque realmente tiene una agenda complicadísima. Hoy a la mañana, imagínate, todos los medios quieren.